Buen día, Gisela, ¿cómo estás? Bien, bueno, acá con ganas de, de conocer un poco sobre este proyecto de ley que nos parece、eh, sumamente interesante. Sí, sí, sí, es más que interesante. La verdad que, bueno, fue una iniciativa de Romina del p l a que es diputada del c ó d i de c o u n i d a d y que ha tenido la gentileza por medio de, de por una c o n c e j a l de Moreno de, de invitar a.、Eh, una concejal este, del partido de, de i Unidad, de invitar a, a diferentes compañeros y compañeras de diferentes gremios, Digo, había gremi secretarios generales de la CGT, trabajadores municipales,、eh, creo que era el único delegado、sí. general.、Eh, pero bueno, la verdad que una, una ley con, con un espíritu loable, la idea de llevar un poco de equidad. Eh, a los salarios tan dispares,、eh, en todo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en todo el territorio argentino.、Eh, se dio un, una reunión antes de la presentación en el anexo A de, de diputados,、mm. donde nos hicimos presentes. Y la verdad que debo decirte que、eh, nos en, entristeció la realidad de diferentes municipios. Uno entiende que, por ejemplo, en, en la provincia de Buenos Aires, que son 135 distritos,、eh, tenés diferentes realidades, diferentes ingresos de,、eh, a, a cada economía, pero la realidad es que、eh, evidenciar que hay salarios、eh, básicos de entre 20.000, 50.000 y 90 mil pesos,、eh, la verdad que entristece. Entristece、mm. por más que nada teniendo en cuenta. que El trabajador municipal es el primer eslabón de la cadena del Estado, es quien lleva adelante las políticas que define cada intendente, y ver que、eh, los intendentes de diferentes distritos este, permiten que sus trabajadores tengan estos salarios, la verdad que、eh, da bronca también, ¿no? Sin duda.、Eh, pero bueno, yendo puntualmente a la, a la ley. Eh, eh, que se presentó, el proyecto de ley que se presentó,、eh, bueno, habla acerca de、eh, dos mínimos vital y móvil como salario básico. Esto, si tomamos en, en, en base、eh, el último dato, desde el de septiembre,、eh, un salario mínimo vital y móvil estaba de 118 mil pesos, con lo cual llevaría los básicos mínimos a 26, 23 mil 600 pesos,、eh, perdón, 236 mil pesos.、Uh -huh. eh, Entonces digo, obviamente que cambiaría la realidad de muchos distritos, de muchos trabajadores de esos distritos. Y lo que plantea el proyecto de ley es que、eh, aquellos municipios que no puedan hacerse cargo, afrontar este aumento, eh, el eh, gobierno nacional debería de, de este, ayudar, ¿no es cierto?、Uh -huh. eh, después. Tenés como varios aspectos, este, que toda aquella suma, monto o、eh, no. Raúl pensaba,、eh, normal, sí. déjame, un,、eh, pensaba un poco que es、eh, sí. sumamente lógico cuando hablamos que la canasta básica está, va por arriba de 300 mil, ¿no? que un salario básico, o sea de 230 mil pesos, se acerca un poquito más, ¿no?、Eh, Digo, no, hay una cuestión también de lógica que se utilizó, me imagino, para poder、eh, para poner estos dos salarios vitales inmóviles. Todo tal cual. A ver, inclusive no es la solución, digamos,、mm. pero entendemos, como bien vos decís, que por lo menos el espíritu de esta ley es acercar y sacar de la línea de indigencia, porque ahí estamos hablando de un salario de 20 mil, 50 mil pesos de básico, estamos hablando de que ese trabajador cobra. Eh, bajo el límite de indigencia, teniendo un trabajo en blanco, aportando, ¿no es cierto?、Mm. Eh, y después, otra cosa que, como para retomar, que plantea la ley es que toda aquella suma, monto, bono, que normalmente el Estado lo da como no remunerativo, pase automáticamente, con esta aprobada esta ley, a ser remunerativo.、Eh, es también muy importante para elevar el, los sueldos. Después también habla acerca de la carrera municipal. Ahí. Yo creo que ahí les faltó un poco、eh, de investigar un poquito más, porque lo que plantea la ley es que un máximo para la carrera, es decir, para subir en el escalafón, es cinco años. Nosotros, por ejemplo, en Moreno hemos logrado que el escalafón suba cada dos años, digamos.、Claro. Entonces, digo, por ahí, en este punto, habría que revisarlo posteriormente un poco mejor, pero bueno. Y después habla de la plena aplicación. Plena aplicación de la ley 14.656, que、eh, hasta nueve años está en licencia, es una ley promulgada en, en el 2014, y hay un, una parte fundamental que es que,、eh, que se convoque a un consejo de empleo municipal, algo que en nueve años no hemos logrado、eh, ningún sector, ningún sindicato, y tampoco ha tenido intención, por ejemplo,、eh, el gobierno provincial. De, eh, de efectivizarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque si se reuniera este Consejo de Empleo Municipal, podrían fijar, por ejemplo, un piso de paritarias. Un piso de paritarias a nivel provincial, que después podrían utilizar, obviamente, los diferentes gremios en cada localidad para este, que los、eh, aumentos no l l e g a n a la baja. a es lo que s a Eso sería la plena aplicación, d e s p una é s u parte de la plena aplicación. Después t i e n e s otra. De los 135 distritos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, menos de la mitad tiene convenios colectivos de trabajo. Entonces, para pasar a una plena aplicación, tiene que haber convenios colectivos en los 135 distritos, digamos, y no reemplazarlo por decretos en cada、eh, localidad. Nosotros entendemos. Porque también、eh, en, un, en otra entrevista me plantearon esto: ¿por qué en este momento lo que Romina del Pla plantea es que era difícil en la época de a l b e r t o y que、eh, con esta época de lo que se viene con Miley también va a ser difícil? Y que ellos entienden que había que presentarlo de todas formas y dar la discusión y dar la pelea、mm. en torno a esta nueva conquista que se busca, ¿no?、Mm. Sí, me imagino que tiene que ver con eso, con poder presentarlo y después, bueno, seguir peleándola hasta que, bueno, se, se, se apruebe y, y nada, y quede, quede、eh, como ley.、Eh, pensaba también, ¿no?, en la importancia. Raúl, de, de que bueno, de que los municipales puedan、eh, defender sí, ¿sí? este proyecto de ley, porque hace a l g u n a s、eh, días, o horas nada más, estuvimos hablando aquí fuera, ¿no? En producción con、eh, una de las trabajadoras municipales del partido de Pilar, ¿no? Y nos contaban que están totalmente、eh, silenciadas, de que、eh, hay una directiva directamente de no salir a velar, y nos contaba un caso muy particular de 35 años de. De, de aporte de eh, trabajadora eh, de, de la salud, ¿no? profesional、uh -huh. de, de la salud, que estaba con este último aumento、eh, cobrando 90 mil pesos ¿no? de jubilación.、Eh, y que, bueno, y a pesar de, de estar jubilada, que continúa ¿no? este, este silencio por parte de、eh, los trabajadores. ¿no? Pensaba también ¿no? la importancia de、eh, salir a,、eh, a, a pelear y a defender este proyecto de ley. No, tal cual, digo, de, de toda, todo lo que tenga que ver con reivindicaciones,、no. y acá también hay que.、Eh, digo, yo no me voy a cansar de decirlo. Ayer, ayer, an ayer o anteayer, por ejemplo, se reunió la CGT este, y otros sindicatos, CTA de los trabajadores, CTA、eh, autónoma, donde obviamente se planteó que tenía que haber una, una cuestión de unidad、eh, y que esa unidad tenía que llevar masividad en torno a defender. Eh, hoy, con este gobierno neofascista de Miley,、eh, todas las conquistas que se han dado. Pero también hay que hacer una reflexión ahí, digo.、Mm. La reflexión es clara. Durante estos cuatro años, durante estos cuatro años no ha habido un, unión a u n ni masividad en torno a mirar el gobierno de Alberto Fernández. Porque, digo, también tenemos que hacer la autocrítica, no solamente el peronismo en torno a qué no hizo como gobierno. A qué soluciones no llegó, sino también las organizaciones sociales y también las sindicales, en torno a que fuimos parte, lamentablemente, de que no haya cambiado nada ni no hayamos logrado cambiar ninguna realidad con el gobierno de Alberto Fernández.、Digamos. Y el peronismo siempre ha sido quien vino a traer las soluciones, no fue parte del problema. Y hoy, lamentablemente, el peronismo ha sido parte del problema、eh, con este gobierno que ha pasado sin pena ni gloria. Pero también con el aval y el apoyo de organizaciones sociales y sindicales. Entonces, digo,、eh, ¿está bien que salgamos a decir vamos a estar en la calle contra el neoliberalismo? Sí, pero también tendríamos que haber estado en la calle durante estos cuatro años y fuimos muy pocos los que estuvimos en la calle para decirle, a Alberto,、eh, estás tomando este, decisiones equivocadas. Sin duda.、Eh, Raúl, ¿cómo continúa el proyecto? ¿Cuál es el camino que, que tiene que seguir? Bueno, tiene que ser tratado en, en, en diputados, este, donde claramente va a haber un cambio en torno a, a la cantidad de bancas y demás, pero、mm. entendemos que,、eh, que digamos, todavía sigue habiendo una cantidad、eh, importante de, de diputados este, de Unión por la Patria, de, de la izquierda inclusive,、eh, que pueden avanzar en, en intentar aprobar esta ley. Eh, esperemos que esté, este, bueno,、eh, que, que el peronismo dé esa posibilidad de que los salarios de los trabajadores municipales logre mejorar o acercarnos, por lo menos,、eh, a, a un salario digno. También hay que entender que, en tanto y en cuanto la inflación no se controle, no hay aumento salarial que alcance, no hay p a r i t a r i a que alcance, digamos,、eh, tiene que ser este, una lucha. También el plantear el control de la inflación y de, y de aquellos de, concentradores de riqueza que lo único que hacen es especular a costa, de, y algo, y a, a costa del bolsillo de los trabajadores. ¿no? Bien, bueno, desde aquí vamos a, a continuar ¿sí? eh, bueno, y siguiendo este proyecto de ley que nos parece sumamente、eh, interesante. Raúl, te agradecemos como siempre estos, estos minutitos que nos has brindado bueno, para, para conocer el proyecto de ley. Bueno, espero, espero que haya sido, haber sido claro en, en, en mi apreciación sobre esta ley.、Eh, déjame enviarles, porque seguramente ya no, nos comunicaremos nuevamente el año que viene. Ya no creo que, esperemos que en esta etapa no pase este, nada como para necesitarlo. Digo, así que mandarles un saludo enorme a, al equipo, a todo el equipo de t i n Cunaki、eh, y unas felices fiestas,、eh, tanto a ustedes como a los、eh, oyentes. no, por favor. Bueno, muchas gracias, Raúl, como siempre, y de esta parte también te mandamos saludos y felicidades.